Tu Cristo es judío. Todo es japonés. Tu democracia es griega. Tu pizza es italiana. Tus números son árabes. Tu café es colombiano. Tu alfabeto es latino. Solo tu vecino es extranjero. Solo tu vecino es extranjero. Solo tu vecino es extranjero. Solo tu vecino es extranjero. Vecino es extranjero? Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Ningún ser humano es ilegal. No al decreto racista 70-2017. 30 de marzo, convocamos a un paro migrante en el Congreso de la Nación a las 16 horas. Yo aporto a la economía del país. No al decreto racista 70-2017. Basta de decir que soy una delincuente.